Escucharon a nada más y nada menos que al gran Gelostal, mi hermano. Ya tú sabes, la película viviente que tiene que estar pendiente nada más y nada menos para la semana que viene. A DJ Sincero, que está también en sintonía en Alto Calibre Radio Show. Ya tú sabes, DJ Sincero presentando a la película viviente Gelostal. Y bueno, son las 5 y 50. En Puerto Rico son las 6 y 50. Vamos a pasar allá con los teléfonos, ya tú sabes, a la tierra del encanto. Ya tú sabes, Puerto Rico. Y en la línea telefónica nos encontramos con Gelostal, la película viviente. Dímelo, Gelo toda la película viviente aquí live from Puerto Rico desde Carolina para todos los fanáticos de los raíces de alto caribe del el show me encuentro aquí ya tú sabes en Carolina donde empezó el reggaetón con los nativos Javi y todo. te sientes por lo menos ahora como con un poquito más confiado, un poquito más completo, o está soltando un par de canciones que son palos a la internet. Este, no sabemos si de esos palos que ha soltado al internet van incluidos también en el disco. <risa> de nuevo de temas el tema mío con, con Delarito es nuevo el tema mío con J. King es nuevo el tema mío con Maximan es nuevo el tema que tengo con La India es nuevo el tema que voy a hacer con Voltio es nuevo y el tema que ya tengo con Darian Yankee es nuevo wow wow o sea es que lo que, que viene es por... un invitado Además de, de, de cantante como lo que es, también eres compositor y este, últimamente, últimamente, este, para otros artistas, ¿no le he escrito que vayan a salir en un barrio alto o en un LP por ahí que tú digas, mira, por ahí viene el cantante? Pues tras... Claro, acabamos, acabamos de salir con un masacre Musical, que es el disco de mi hermanito de la Ghetto, que está en la avenida, ahí yo fui partícipe de cuatro temas, un ejercicio que hice con él que fueron compuestos por la película Viviente, eh, el disco de Ramón. más haces de una nota que también compuse varios temas eh, eh, más pa, le escribí un tema a Paulina Rubio que es la cantante pop mexicana que es bien famosa este a le compuse un tema y he compuesto unos cuantos temas o sea, para diferentes personas así como quien dice pero siempre me quedo en mi familia con los míos con los que yo sé que pues siempre van a ser un himno ¿me entiendes? Con, con las voces de ellos yo puedo llegar a donde sea ¿me entiendes? con mi letra. Ese es así oye que lo dijiste bueno. ahí que quisiste un tema J. King, hiciste un tema con, con máxima, o sea Maximan, eso va a así si lo voy a sacar en mi disco le voy a dar algo diferente a la gente para que, no, pa que no esperen más que un J. King y Maximan featuring sino un Gelo y J. King y un Gero y Maximan ¿me entiendes? Voy, este Gelo, es Gelo, nuevo. Gelo. el J. de máxima, y un Gero es fantástica, que es para, la chica, para las chicas para las chicas de papi, y hacho tenemos Anoche estábamos hablando precisamente como eso de la una de la madrugada, una y media de la madrugada, este que te encontrabas con Chino Nino y un montón de gente Pero, con Gardero. Todo, Gardero, también aquí estamos aquí, los le están produciendo un tema para su disco nuevo, un super tip, ya tú sabes, de Oye, ve, ahora, ahora mismito, eh, tú te encuentras en Carolina en el estudio de Yai Toli. De Yai Toli, exacto. Los creadores de Changa, los creadores de hijo del los creadores de un montón. Y entonces anoche Cuando yo te llamé Tú me dijiste Blaco Estamos aquí celebrando esto Porque ya J. King Tiene su estudio propio ¿Y dónde es el estudio de J. Sí, King? estamos en, Exacto Estamos en el estudio De, de, de, de J. King Que estoy ya en todo si ¿Me entiendes? Porque son los productores Del equipo de nosotros Ok, yo entonces, me... y después de tu disco que salga tu disco la película viviente se ha rumorado por ahí por la internet que a lo mejor puede ser que venga un unos leones parte 2 que, que de verdad hay en eso eso es así eso es así se está hablando se está hablando para hacerlo bien bien bien grande pero ya se está corriendo que existan los cinco leones tan positivos con la idea creo que vamos a desarrollarla este después de los de los álbumes de cada uno porque ya J. King y Maximan también están terminando su disco como quien dice lo de verdad que yo te oye y no espérate no me, no me puedo despedir contra tengo no tengo algo primita que le tengo que avisar a los fanáticos eso, y por tiempo vamos a matar la liga como siempre, ¿sí? así que free tempo y a todo el mundo que siga apoyando al caballote, en verdad Ese es así, bueno, guelo antes de que te me despida porque yo sé que también está por ahí de la gueto que lo va a tener que sacar de la cabina Mira, ustedes tienen que parar, estamos aquí en Alto Calibre el show en vivo, cabrón, de verdad Dímelo de la Yeezy de la gueto oye, este, me alegro, verdad que esté ahora mismito, este grabando para un tema de la película viviente, pero... Bueno, cuéntame de tu disco rapidito, la gente ya está bueno, comentando muy sí. bien, o sea, Tú sabes, tú decías, Contra, este, yo esperaba un poquito más del público, o esto era lo que yo esperaba del público, o el... O... Ah. ayer mismito con DJ Sincero que te encuentra ahora mismito aquí en Florida en Orlando que él estuvo también en la presentación del Release Party de ustedes allá él estuvo, allá. Hacho, él estuvo ahí por encima eso, eso lo grabamos por el programa Video Max y ahí me lo puedo chequear en YouTube eso por ahí en verdad me fue una bendición gracias Sincero también que Sincero eh, siempre me dijo que bueno de la canción tuya esa de remix del Mahón junto a Randy ya tú sabes así sí, que... Sí. Bueno, esa, esa canción, Sabe, obligado una no, no. Oye, y de verdad que yo me quedé esperando Porque él había hecho una entrevista a, a De La Ghetto Como hace dos años cuando él vino para acá, para Orlando Contra, que, que él me dijo contra Y para el CD mío ya estamos hablando para que salga Rick Rocks Y de verdad que en el CD no pudo estar Rick Rocks Pero yo sé Y ese es así no, y para, ningún, ningún día, ¿Y para oh, que mira. y para que vean que no tanto de allá afuera todo el mundo se quedó sorprendido hasta yo cuando no vi a Sion ahí como futuring, y yo dije pero qué pasó aquí. De todo con Zion, pero lo que pasa es que había tanto tema para escoger, entiende. Por el tema de todo lo Zion no para padrinos, entiende. O para el segundo disco que estamos ya posicionando segundo disco. Así que bueno de la GC, yo te voy a dejar para que tú sigas grabando. Vaya con Dela Jesus y de la, la Gueto, te dejo aquí con nada más y nada menos el tema de De la Gueto junto a Gelo Star. Así es, por aquí por Alto Calibre Radio Show.